Bueno, el invitado del día, los buenos días para todos, es Raúl Torres, compañero trabajador de la carne, dirigente del sindicato Sofrica, el sindicato de obreros y obreras del frigorífico Canelones, que está por allí. Buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, acá andamos, eh, poniéndonos al tanto de todas sí. estas situaciones, que pareciera que en estos momentos hay muchos más conflictos, situaciones que los trabajadores están teniendo en que denunciar, pero en el caso de ustedes vienen desde hace mucho tiempo y ayer decíamos la, la respuesta que llegaba era la respuesta no es que no fuera esperada, ¿no? que que sorprendiera, pero fue peor de lo que se sí. pensaba, ¿no? Raúl. No, no. Eh, nosotros del primer día que nosotros fuimos al seguro, se ponen dimos varias notas y siempre mismo diciendo lo mismo que lo que pretendía minero era desgastar a los trabajadores, había construido un relato, y lo que venía a culminar, o sea, en nuestro convenio colectivo bipartito, en el próximo mes de noviembre se iba a venir una línea de ajuste, una reestructura, pero nos sorprendió para mal, o sea Nosotros más o menos estábamos preparados para... Pero se está hablando de un 25% de rebaja de salario real, y esa reestructura todo el convenio de la hasta la Z, o sea, sí, se, se prácticamente se barre con todo un convenio construido por muchos años donde siempre en los últimos años se venía negociando, no se había tenido mayores conflictos, pero realmente quedamos muy muy mal sorprendido porque nosotros más o menos habíamos nos habíamos dado algún tipo de número por dónde podían venir Pero yo te digo, arrasa con prácticamente todo el convenio y hay un 25, entre un 20 y un 25% mínimo de, sal, de salario que se pierde. Nosotros vamos a hacer algunos números ahora en estos días. Eh, ¿Cuántos miles de pesos van a faltar en el claro. en el pueblo acá? Pero realmente quedamos bastante choqueado Pero bueno, está eh, después levantamos un poco en la noche cuando la asamblea nos dio todo sí. el espaldo, pero Sí, sí claro. Eh, ¿qué, qué pasa si ustedes dicen no o sea uno eh, escucha estas propuestas que hay tanto desde el estado del gobierno como de las empresas no de rebaja y, y da la sensación como que es inevitable la, el camino de aceptar estas estas rebajas estas rebajas propuestas qué pasa si ustedes dicen no con un convenio como el que tienen con este bueno el, la fuerza que, que ustedes tienen Digo, pensando en la otra parte, porque da la sensación de que una parte es la fuerte y la otra la débil, se asume así, sí. y quizá en algunos sectores pueda ser así, pero en otros quizá no. Y mirá, el, el, el, el, era como que no hubiera una condición, todo este tiempo la fábricas no se cerraba, decía la empresa, no había un despido, decía todo eso. Pero ya, antes de ayer, cuando fuimos a, a esta reunión, apareció prácticamente como una condición esto, de aceptar. eso evidente que nosotros rechazamos de planos y no vamos a aceptar semejante chantaje, pero eh, con el tema del COVID eh, no hay trabajo, sino que todo lo contrario. Hay toda una cuestión muy armada que es muy dolorosa para los trabajadores porque es un día y otro también uno eh, se encuentra con estas realidades eh, Este hombre, Ignacio Damiro, fue solo a la a la reunión. Yo nunca había visto una empresa que fuera el tipo solo. Ah, ¿sí? Eh, claro, nosotros ¿El habían... El sí, como yo me la banco, ¿viste? Sí, sí, sí. sí. Y, y realmente yo se lo decía al propio Federico Gaberere. Uno que es la un obrero... Es el director de trabajo, ¿no? Sí, director Federico Gaberere. Eh, yo le decía en esta misma reunión mirándolo a la cara daia también de que uno es un pero uno no no está preparado para ir uno se levanta para ir a trabajar no es para ir al ministerio y, y estar todo el tiempo negociando si yo estaba me sentía que mi poca capacidad que, la que la de la que puedo tener tenía un 20% para usar porque el otro 80 estaba frenado claro porque uno realmente uno yo no soy violento ni nada esto pero te dan y discúlpenme la expresión, de tirarle el tramo por la cabeza. Sí, sí. Es una tomadura de pelo. Una... como vengo yo para Caguelones, de vuelta para atrás? Hay 600 tipos que me mandaron 80 mensajes antes de la, la reunión deseándonos suerte, ojalá que salga todo bien. Y uno se encuentra con semejante disparate. Eh, Después de 10 meses que no vino sí. verseando. Eh, vos nombrabas a Gamio, por las dudas, eh, Gamio sí. es el CEO, no sé, gerente. Sí, es un titular, el titular... De mineerva en Uruguay, de es el Minerva que toma la venta es, él él tiene poder de decisión o sea obviamente se le baja en línea de la multinacional andas a saber de dónde sigue San pablo de Santiago de chile que tienen también no sé de dónde este pero este el tipo de este es el que toma la decisión en uruguay y él así lo dice no él sí dice sí. yo el, sea, el que toma decisiones acá no somos competitivos tenemos que ser competitivos, ustedes tienen que entender cómo está hoy el tema. Sí. Pero, la verdad, voy recordando y me voy irritando vueltas, pero sí, sí, me imagino. Raúl, pero para que también entienda la, la, la audiencia nuestra, justo además en ese sector y, y además la empresa no. Minerva, poner la competitividad o, o poner cuestiones de, de, de problemas económicos no es el caso. Acaba de... La semana pasada salió públicamente Algo así, alrededor de 100 millones de dólares en la región de ganancias. Acaban de, hace 48 horas, de comprar un nuevo frigorífico en Colombia. Sí. Lo compran al contado, los tipos lo compran en 30 millones de dólares, no ¿eh? Y vienen y te, se te plantan, se te dicen, bueno, de las tres plantas son las menos competitivas por los costos los altos costos. No por la calificación de los personal, nada de eso, ¿no? Es todo por los costos laborales. El tipo de gobierno te, te, te, te quiere poner a los compañeros en contra, porque te dice... Ustedes piensan que... Y no es a la expresión, porque usó una, una expresión bastante versera, refiriéndose a los compañeros de pool a los compañeros de carrasco en cuanto a, la, a, la, a las condiciones de costos que tienen ellos, que se supone que están 20% abajo de nosotros. Eso es mentiras porque nosotros tenemos elementos objetivos que podemos demostrar que no es así. ¿Sí? Y el tipo todo el tiempo tirando esas cuestiones para que nosotros en serio, que digamos... No sé, pero que desastre, nada que ver, nosotros también se dijo claro ahí, nosotros no no, no no nos quiere llevar para esa cancha de hablar de otros trabajadores, porque no le no vamos a hacer, nosotros somos trabajadores ¿no? y tenemos la mejor relación con la compañera de Pule de Carraco, pero es siniestro ¿verdad? realmente, compañeros, miren que yo lo que estoy contando yo es nada con lo que fue, la, la reunión duró dos horas, el tipo abrió una computadora, una libretita... Y empieza a hablar de cosas, pero que son desgastas. Se, se nos mete tercerización, quiere meter. Tercerizar sectores. Está hablando de nosotros tenemos un mínimo de productividad, una conquista enorme de conquistas del, del sindicato firmado en 2014. Eh, tenemos un mínimo de productividad cuando la empresa está O sea, cuando, cuando arranca el mes, nosotros tenemos un mínimo de cabeza, un mínimo de hueso. Tienen que esos sábados o todo así, ¿no? Eso lo elimina y porque eso no existen ninguna parte del mundo. Eso eso lo sacamos de plano, dice el tipo. la conquista histórica, histórica del sindicato de 2014, que fue, no yo me acuerdo de eso, cuando nosotros logramos eso, fue un día de gloria para el sindicato. Él dice que eso no existen ninguna parte para afuera. Eh, yo, el ausentismo ese eh, un ausentismo extremo grosero, Cuando nosotros dijimos, pero tenemos compañeras reventadas, con tendinitis en la espalda, los compañeros reventados de la columna, y usted viene a decir que tenemos un ausentismo grosero. Sí, es grosero el ausentismo. tenemos Todo así fue. No lo, lo podíamos creer. Y cuando te dice, una, una baja de salario del 20-25%. Sí, alguien <risa> te preguntaba el otro día si era legal yo creo que no es legal rebajar el salario eso está en la tapa del libro pero ustedes responden que que para ustedes no es legal no pueden soportar una, una rebaja salarial de ese tamaño ahora, este mismo gamio es el que en octubre del año pasado le decía al diario El País que este año la operativa iba a estar definida en dos plantas activas, Carrasco y Pool ya lo decía, en octubre del año pasado cuando ya habían mandado cerrar las operaciones en Carrasco y en Canelones, pero iban a quedarse con Carrasco y Poole, pero que no se iban a ir, del no iban a achicar la actividad en el país. Bueno. Y que en Alemania, decía él, había habido una feria, la feria de Anuga, donde sí. el tema de los más importantes que hubo en esa feria era Uruguay, por la escasa sí. oferta de materia prima y los altos precios de los ganados, que tiene sí, muy sí. poco para ofrecer Uruguay, que no hay compromisos cerrados por la incertidumbre de la provisión de Hacienda, mientras los barcos los barcos salían cargados de vacas de acá, ¿no? No, no. Eh, sí, sí. Bueno, eso es otra cosa. Él habla de Nicho de valor agregado, que es el tema de la Hacienda. Nosotros construimos en Torre Ejecutiva el día de la marcha a pie, cuando estuvimos en Torre Ejecutiva estaba el vicepresidente de UNAC, y él nos ha hablado de 500.000 veces que iban a quedar en estos meses, disponible para la faena. Y el tipo se ve que escucha todas las notas, ¿viste? El cambio este eh, va a escuchar, escucha, se ve que mira todo lo que nosotros declaramos, lo que nosotros decimos, y el tipo larga eso, como diciendo, nosotros fainamos novillos, no fainamos ternero Ustedes no saben que cómo se compone la cadena, porque el tipo viene de la estancia, yo que sé, como ah. que entiende el ganado. Y nosotros... Nos dice vicepresidente INAGES y, y nosotros cuando declaramos, obviamente yo no soy experto de de nada de eso, pero uno escucha eso, cuando el tipo viene llorando con el tema la hacienda, largamos, se ve que escucho alguna de esas notas y y prácticamente te trata de ignorante, ¿viste? Sí, claro, claro. Entonces, lo que yo le estaba diciendo a es que uno está al 20% en esa situación, porque el 80%... Entonces porque realmente yo creo que hasta la presión me subió porque me enojé mucho en la reunión, nos enojamos todos los compañeros que sí, fuimos llegó a decir el disparate que este convenio que, que que está para vencer, lo había firmado la, la firma anterior y lo firmaron ellos y bien llegaron, ellos mismos y entonces dice que él firmó eso porque era lo que había comprado en el paquete pero que no lo había, no lo había analizado bien a fondo y que bueno, que la firma de que estaba ahí <risa> sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Es una tomadura de pelo, pero muy fuerte. O sea, yo hace 20 años trabajo en el frigorífico y he negociado con B, he estado en distintos lugares en la dirección, he sido delegado, de base. Yo nunca había visto una cosa igual. Claro, claro. He visto, he visto, miren que he visto cosas raras y y siempre los patrones son iguales, siempre los... Los, los, los tipos de estos son igual, pero como esto, yo nunca he visto nada una cosa parecida que dice el ministerio cuando usted cuando el, el, desde la bueno, empresa se plantean claro. estas cosas de, de sí. reformular todo el convenio a la baja obviamente para los sí. trabajadores porque ni siquiera se pone algo en contrapartida no es que sí. digan les bajamos un poco el salario pero les prometemos aumento de no sé este, o reducción de horas o algo no sí, se pone claro. toda la baja eh, El ministerio eh, ya capacitaba la empresa con el ministerio jueves que viene para de tío número oficiales que fuera una información relacionada a los número para un, un poco casi que demostrar pero bueno, toda la, la, la, la, la competitividad que no tienen según ellos y bueno si se, se habló por, por parte del ministerio de bueno dice el medio vaso lleno es que la empresa dijo lo que quería ah, <risa> como como <risa> el medio vaso lleno lo bueno, de bueno. es eso la honestidad digamos <risa> claro Sería, es lo que nosotros veníamos diciendo, que se bajara del relato, porque anduvo por todos lados, poniendo excusas, haciéndola del tero, ¿no? Cantaba, cantaba ah, el huevo lejos, y y nosotros siempre le decíamos, incluso no nos llegó a decir, no es que me sogenáramos con nuestras declaraciones, ¿de acuerdo? Eh, por referentes de la empresa, que cómo íbamos a decir eso, cuando nosotros ya hace meses que veníamos diciendo que hace bien la reestructura, Acá se vienen a la estructura, están desgastando a la gente. Bueno, lo dice el Ministerio dice, bueno, quedémonos con el medio vaso lleno. Ahora ya sabemos de qué se trata. Claro, sí, sí. sí, sí. <risa> sí. sí. ¿eh? eh no, ahora, hay otros ámbitos donde haya conversaciones. Te digo porque nosotros recibimos una información eh, que se está convocando para una reunión que va a haber en Tacuarembó sí. de, para formar la cadena cárnica aquí en Uruguay, en clave de soberanía nacional, donde sí. estarían todos eh, invitados, ¿no? O sea, estarían presentes sí. los trabajadores, estaría presente la Asociación de Funcionarios de Ganadería y, y Pesca, eh, estarían la gente de la universidad, la parte de fomento rural, sí. los veterinarios, el INEA, colonización, el plan agropecuario... Sí. Sí. Eh, y el pitch el té como tal, ¿no? Además de la FOICA. Sí. Sí. Eh, sí. ¿Este es un ámbito que ya se viene trabajando? ¿O, o cómo viene? No. Lo que nosotros venimos trabajando, que yo lo he mencionado acá en la radio, que es donde está laburando muy fuerte nuestro compañero Rodolfo, Rodolfo García, con, con compañeros <risa> de la extensión universitaria, es el, aquello del fondo complementario. Claro. Si bien no hemos encontrado todavía mucho eco lo tenemos que decir claramente, hay distintas ideas. Nosotros, va a ir Rodolfo, bueno, va a ir una compañero de nosotros, el secretario general de nosotros, Alejandro, Avergo, van a ir a, a plantear esto del fondo complementario. No sé qué eco va a tener. Nosotros uh -huh. estamos convencidos que por lo menos, como una salida parcial a toda esta coyuntura, es eso. Uno se, cuando se convence uno después va a ir perdón, y lo defiende, pero sí, sí. ahí vamos a ir, sí, no sé qué expectativa, si vamos con mucha poca expectativa porque queremos ver a ver qué actores van, porque ya estamos tenemos callos de chantaje ya, ¿viste? Ajá. Entonces uno ya va parir, como que pierde credibilidad en las cosas, ¿viste? dice decí, bueno, vamos, nos convencemos a hacer un trabajo serio, después te hacen tremendas chicanas que salen con cualquier o cualquier cosa, yo no sé, yo obviamente yo tengo con Rodolfo, Rodolfo García me refiero hace años, que yo zapateo con él en este orífico yo tengo un aprecio personal por por el carácter y el compromiso militante que tiene Rodolfo tipo muy capaz y eso, y viene trabajando muy seriamente él, muy bajo perfil con un compañero de la extensión universitaria y nosotros como Sofrica como es un compañero que tiene un valor enorme para Sofrica hemos decidido respaldar claro. al 100% en ese, ese proyecto que él está laburando. Está bueno. Después cuando se conozca bien el detalle, está bueno, está bueno. Y le da una solución a, la, a, los, a los trabajadores cuando aparecen estas acciones y chantajean a los trabajadores enviando permanentemente al seguro de paro. ¿Eh? Hay un viaje de trabajadores de la industria en el seguro de paro. sí, está, sí, esto sí. Está, Ya está fuera de control. Lo, acá a los trabajadores no sé, estamos parece que estamos pintados los giretrenos a todo el tiempo, claro. a todo esto, Esta actividad sí. eh, va a ser en Tacuarembó el 28 de agosto y está organizada 27, ahí está organizada por el Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, la Mesa Regional sí. del Departamento sí. de Desarrollo Productivo y el Plenario de sí. Tacuarembó. O sea, son los trabajadores que sí. invitan a, a los otros sectores que tienen que ver con esto. Pero las cadenas... Sí. Eh, cárnicas, ¿han funcionado? como ¿Ustedes qué experiencia tienen de esto, de lo que ha pasado a lo largo de, ya tiene tantos años, no? Sí, no, la cadena y eh, la cadena cárnica está to totalmente, dominada por, la, totalmente sí, claro. dominada por los grupos multinacionales totalmente dominada por los grupos multinacionales y esto sería como un primer puntapié, pero y realmente, por eso mencioné a Rodolfo yo estoy tal pero tan, tan metido claro. hace diez meses en el tema de florífico nuestro y, claro. y y yendo y viniendo anoche y llegué tardísimo porque anoche tuvimos olla la olla de los miércoles y, y hoy tengo que ir de vuelta porque hay otra olla y realmente yo no he tenido mucho tiempo si bien hablo per, diariamente con rodo y estoy al tanto del trabajo yo he perdido un poco el bien. el pie a esta actividad que se haceete de may yo voy a ir porque quiero despalar al laburo que está haciendo compañero y eso, y me voy a hacer un, como sea, no sé cómo te estaba mirando ahora, cómo voy a hacer para tal Pero hay que hacer algo, hay que que, que, que terminar con esto, porque hay miles de trabajadores que permanentemente está están con la zona al cuello. Está perfecto. Cuello. ¿Sabés por qué lo decíamos? Porque sí. si vos mirás eh, páginas especializadas en los diarios, no en los temas sí. que tienen que ver con la industria frigorífica, Eh, parece que hubiera vacas y productores nomás. Trabajadores no existen. Ay, vamos. Eh, entonces, eh, parece como que hubiera dos mundos paralelos. Por un lado, sí. les proponen eh, rebajar el 25% del salario, sí. y por otro lado, pareciera que hay una mesa funcionando. Pero para conocer todo, lo que vos decías, está clarísimo. Está clarísimo sí. cómo, cuál es la intención. Pero para, sí. por lo menos, hacerlo público, porque si no, no se entera nadie acá. ¿Entendés? Se sí, puede sí. enterar en... En Tacuarembó seguramente sí se van a enterar, pero el resto bueno, tendremos solo la la palabra de, de los grandes productores, yo qué sé, los estancieros, no. los, los exportadores. Y lo que pasa, bueno Ángel, en, en otras notas que yo he dado, ahí te vas descubriendo por qué tuvo 11 años partido a la fórmica. Sí, sí. Pero... Acá hay una... No es, o sea, aparte de las contradicciones de trabajadores, que seguro ¿verdad? las tenemos, las tenemos, hay alguna cuestión de intención de que no se organice los trabajadores de la carne justamente para tapar todo esto, esta rosca. Sí, sí. <ríe> Yo todavía dije, bueno, acá hay algo raro, porque no podía ser. Y lo que pasa es que uno está todo el tiempo fundándose para... Eh, con la famosa palabra que ya me tienen podrido, ¿verdad? porque nosotros sí que llevamos la unidad a cabo, porque la llevamos a cabo con acciones, estamos todo el tiempo, lo, lo hicimos en la marcha, pero hay veces que te corretean por el lado, vamos a defender la unidad, claro. vamos a defender la unidad, y uno trata de no destapar algunas cuestiones que están tapadas, pero que justamente es, ¿Es la que mueve la aguja en la macro, la carne. Claro. ¿La, carne? la carne es la que mueve la aguja la macro, a nadie le interesa que esté organizado el trabajo de la carne, porque si no se termina la rosca bien Ra Raúl justamente para para ir cerrando porque ya se no se nos pasa el tiempo sí, ¿Qué, qué caminos hacia adelante eh, creen ustedes que tienen que darse sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores para que ah. esto eh, sea un punto a favor no para tomarlo esto ah. como algo a favor en ah. el sentido de la de la lucha de los trabajadores y no que quede como como bueno como una situación perdida, ¿no? Este para para lo que hace una lucha larga que han dado ustedes vale. y, y que dan los trabajadores en general de la carne, pensando en también las estrategias que las empresas vienen usando de, de seguros de paro rotativo y esas cosas que sí. que, que siempre están perjudicándolos. Primero eh lo capaz que lo que daré la nota, pero el resultado la asamblea, ¿no? O sea, el, sí. eh, cuando vinimos del ministerio urgente, nosotros llamamos la asamblea que se hizo a las otras de la noche. En el local nosotros nosotros somos 600 trabajadores y en la asamblea las 8 de la noche Todos estamos hablando que había un piso de 580, compañeros, en la asamblea. Por excavación se, se rechazó la la propuesta de la empresa. Acá no hay orden de aflojar para sufrir. Eso lo no, lo queremos hacer público, ya se, esto ya fue enviado el día de ayer al ministerio y ya lo debe tener la empresa. Rechazo total. Eh, abierto a la negociación porque nosotros le dijimos al propio Ministerio, bueno, ustedes tienen un crédito por parte de los trabajadores ya tuvimos dos reuniones, no pudimos avanzar sino que retrocedimos bueno, una dos reuniones más nosotros tenemos extensiones de seguro de paro que podrían, legalmente tendrían que llegar como allá por el mes de febrero del año que viene hay una licencia del 2019 que tenemos que cobrar eso fue lo que se echó en la Asamblea y nosotros si sigue con esto si pretende avanzar en ese sentido, en el mismo sentido que plantea la empresa y eso nosotros no descartamos absolutamente nada vamos a ir profundizando las cuestiones pero lo, se lo hemos dicho varias veces al ministro si dijimos a Damio, que no lo subestimen porque lo de la marcha y eso que fue divino nos encantó no va a ser nada con lo que vamos con lo que podemos hacer nosotros eh, vamos eh, la defensa de nuestra familia guarda o sea nosotros no somos de amenazar no somos de, de prometer cosas que después no podamos cumplir o sea nosotros ponen en riesgo la, la, nuestra fuente de trabajo y nos siguen sometiendo al chantaje que nos genera enorme angustia en nuestra familia nosotros somos capaces claro. de ir al fondo al fondo de la cuestión y no descartamos absolutamente nada Si no tenemos que comer algún palazo por la por lo que sea, si tenemos que calabocear porque nosotros vamos a salir de oro, no, no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema. Nosotros no no nos aplica absolutamente nada. Al contrario, levantamos nosotros. Nosotros el otro día, si hubieran estado en la Asamblea después de 10 meses sin trabajar y con esta propuesta que hicieron el 25% de rebaja, que termine por exclamación a luchar, acá no hay orden de flujar. Y eso pero, tiene un valor... Sí. enorme, y caminar por la ciudad de Cali Lorena, en el caso mío, eh, eh, da gusto porque salen de los comercios a, decir, a no aflojar, el comercio está la sí, gente sí. está, el trabajador está los vecinos, así que esto recién empieza y que sí. vamos, hay que destacarlo eso hay que destacarlo sí. porque la presión esta última, de esta última reunión no eh, sí. que llegue después de casi un año de seguro de paro claro al, sobre los trabajadores y que saquen en una asamblea sin abstenciones, sin votos en contra, una resolución como la que se tomó. Eh, eso hay que hay que destacarlo y hacerlo ver, porque no es muy es que, común en estas épocas. Pero, la verdad, eh, que sí, ¿no? Eh, ahora me estaba acordando, y me, me, me, me, un poco que me emociona, pero, ¿Sí, sí? pero me, me, me emocionó por, lo, por los compañeros, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ahí anoche... Muy bien. Me seguía llamando Salito Castillo Grande de Auto y varios compañeros anoche, anoche la olla debe haber sido de la olla más concurrida Claro no se no, no tenía espacio ni para pelear unas papas de las compañeras mujeres que llegaban a la mesa pelando la verdura con el güiche chico al lado de un fogón ahí La mm. <risa> que... la próxima hora es el jueves que viene está citado el ministerio Sí, va de la empresa citada que presente con el número que va a presentar, la sabe que presenta porque nosotros también le hicimos que que lleve el libro contable a ver. Claro, libro contable que se termina toda la mentira, si, Eso si es lo, lo próximo que hay, que ahí está solo citada sí. la empresa y ustedes están citados para es una instancia en seguida, y, y enseguida nosotros. Ta. El mismo o sea, día si o... juegue, no, no, suponemos que si ese jueves de la empresa va a tardar lunes o martes de la Ta. otra, vamos a estar nosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. El saludo para todos los trabajadores de, de Sofrica y, bueno, esperemos que, que esto muestre un avance ¿no? en las próximas horas y que quienes son responsables eh, tomen las medidas que tengan que tomar para que todo vuelva al cauce no que tiene que tener esta esta situación para los trabajadores y para todo el pueblo de Canelones, como ustedes han hecho énfasis en varias oportunidades. Yo le comí una cosita sin que... Sí. Chiquitita porque me olvidé, le dijimos también a la a Federico ver el otro trabajo, y al, a Gamio, en esa reunión, que se haga cargo del Estado, si usted está excesivo, es que compre el frigorífico, si, o si no, que, claro. nos, dé ¿Que ah? nos dé la llave a nosotros, que nos dé la llave a nosotros, que no dé la nosotros, que nosotros lo abrimos, va <susurra> a ver que es productivo, que es competitivo, va a ver es competitivo. Muchas gracias a ustedes, compañeros, les pido disculpas si me me un poco... No, de no temas, pero son no horas muy movilizadoras para nosotros, pero con nos da gusto hablar con ustedes y por eso, por mí, hacemos una nota de, de tres horas. Igual. <risa> nosotros también. Bueno, Raúl, te mandamos un abrazo a vos y a Abra todos los trabajadores. ¿eh? Hasta la próxima. Abrazo, que tengan buen día. Chao, chao, igualmente. Chau.